...en una nueva edición de nuestro programa... ...de su programa en realidad... ...porque es de ustedes el programa... ...no es nuestro... Eh, ...la verdad, una alternativa... Eh, ...estamos felices... ...junto a María Cecilia Bartolín... ...que le saluda... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Felices una vez más... ...de poder estar con ustedes... Eh, ...aquí para traerles un poco de noticias... ...y de... Sí. Y de ...sí, mira, bueno. en esta oportunidad... ...queridos eh, auditores... Eh, no tenemos un invitado se nos cayó a última se nos hora, cayó a última hora <risa> pero vamos a desarrollar un, vamos a empezar a desarrollar un tema que se refiere a quién manda el mundo ¿ya? Pero antes de eso le vamos a preguntar a María Cecilia pero, espérate, espérate. que tuvo la oportunidad de estar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados eh, el miércoles ¿El martes? ¿El martes? Eh, me parece que fue... El martes. Eh, El martes, cuéntanos sí. un poquito. Sí, es que quería tener los, los, los, eh, quiénes son los que participan, eh? porque no me acuerdo de los nombres de los diputados, ¿cachai? Espérate, déjame buscar. Bueno, pero entonces... Eh ella bueno, no importa así si que son... no me acuerdo de los no nombres importa. yo soy pésima para los nombres ya, Pero eso no es lo importante sino muy importante es que la gente nuestro público sepa eh, nosotros teníamos una, una idea eh, bastante eh, cercana a lo al, al comportamiento de ellos porque en otra oportunidad habíamos ido para allá pero en, en, en trabajo de sala pero en comisiones es distinto porque la gente está está de tú a tú Y está el trabajo más cercano entonces es otra cosa el trabajo en comisiones distinto entonces, cuéntanos un poco María Cecilia la experiencia que viviste allá, cómo fue cuando llegaste, qué impresión te causó cómo fue la recepción de los de los diputados y, eh, y, a, y a qué puntualmente eh. fueron ustedes ¿no? Bueno, en realidad eh, no era la primera vez que íbamos, la vez anterior nosotros fuimos para cuando se votó en sala eh, en la ley de aborto por las tres causales y eh, Y la verdad es que aquella vez nos quedó... Eh, si bien es cierto, teníamos nosotros una idea más o menos de lo que esto era. Eh, se supone que en la sala eh, hay discusiones en base a un proyecto de ley. Para mí discusión es que yo planteo mi postura y alguien me la discute, me la apoya, la rebate. Eso para mí es Parcialo una discusión. Parcial o totalmente, claro. Parcial o totalmente, lo que vi yo en esa oportunidad fue que cada uno de los diputados, distintas faccada independientes de todos, planteaba su postura y mientras éste planteaba su postura, que son tres minutos y lo, le pueden dar un minuto más el presidente de la sala, eh, nadie lo escucha. Salvo, con suerte, dos o tres. El resto está en el computador, están conversando entre ellos o alguien se pasea con el teléfono pero no hay una interrelación no hay un escuchar lo que el otro está planteando como eh, ya sea eh, a favor o en contra de no, la ley sí. que están que están discutiendo digamos si bien tenía una muy mala impresión antes de luego de eso me quedó súper claro de que Primero, no hay una discusión en la sala, cada quien plantea lo que plantea, su postura, una, su una posición, idea una idea, sea o no preconcebida, plantea la idea que él quiere o dice o, o cree, el resto no escucha, cada quien habla lo suyo y después se vota. Por lo tanto, queda más que claro de que hay, eh, de alguna manera, eh, me atrevo a decir que hay una postura anterior a esto que pasa en la sala y que todos ya saben cómo van a votar, ya sea por tema partido, ya sea por tema ideología, ya sea por convicción, por lo que sea, pero ya hay una postura antes de que se pase a la sala. Y todos votan en base a esa postura anterior a que pasa a la sala, porque en la sala en realidad no hay una discusión. Cada quien plantea su postura y fue la mitad o... Yo te diría el 10%, siendo súper generosa, el 10% la escucha, el resto nada. Y en esta última vez, la semana pasada, o sea, esta semana, perdón, el martes, fuimos a eh, la Comisión de Hacienda. de Hacienda de la Cámara de Diputados. Eh, no recuerdo los nombres, como te digo, soy muy mala, sé que Lorenzini es el presidente. Eh de, no, de la comisión estaba Chilling estaba eh, Giorgio Jackson estaba la secretaria y había varios más y había un eh, diputado de apellido extranjero que no me recuerdo tampoco eh, por eso te digo, quería ver los nombres pero bueno, no los puedo encontrar en este momento nosotros fuimos como plataforma Chile Mejor Sin TLC a plantear una minuta de por qué razón nosotros nos oponemos. Partimos diciendo que no nos oponemos a los tratados en sí, sino que a la forma en que se ven los tratados. Llegamos, eh, estábamos citados a las tres y media, por supuesto nunca se parta a las tres y media, partimos a las cuatro, eh, y llegando la secretaria eh, Encontró de lo más cómico, es como, ¡ay, oh, Chile mejor sin TLC! Incluso se rió y dijo, ¡uy, ahora nos van a explicar por qué son tratados de libre comercio! Y alguien de adentro, otro diputado, dijo, ¡uy, ustedes son amigos o no amigos de Trump! Siendo muy irónico, lo que me parece, primero, una falta de respeto, porque tú no puedes menospreciar a quien viene a plantearte algo hasta que no lo escuches. Si lo escuchas y efectivamente no hay un trasfondo, no hay una información, no hay un estudio de por medio, y es algo no, súper liviano señora. y no es serio, entonces, y ni aún así, porque es parte de la sociedad civil a la cual ellos deben escuchar. Eh, pasamos a la sala. Eh, Camila Montesinos, que la hemos tenido en, este, en esta radio, comenzó a exponer. Y, eh, si bien yo tengo una idea preconcebida de lo que son los diputados y senadores eh, esto no hace más que ratificar había 13 diputados de los 15 que me parece que son la comisión uno de ellos estaba quedando dormido el que estaba directamente al lado de giorgio jackson eh, los que seguían que eran chilling eh, no recuerdo más lorennzi y la secretaria Eh, estaban muy atentos a lo que se estaba diciendo. Dos más en diagonal a mí estaban conversando shush, shush, despacito. Otro más estaba con el teléfono. Otros dos más también conversaban entre ellos dos. Y el que estaba directamente a mi lado, el de apellido extranjero, estaba revisando papeles que no tenían nada que ver con lo que se estaba exponiendo. Estábamos hablando nosotros de la postura que si bien es cierto eh, hay un montón de tratados de libre comercio hoy para revisarse el de indonesia el de uruguay argentina eh, y están empezando las negociaciones con brasil está la de la renegociación con la unión europea estamos hablando solicitándole a la cámara de diputados que es un ente fiscalizador y que su obligación es fiscalizar lo que el Ejecutivo y el Estado hace a nombre de el país y de todos los ciudadanos chilenos eh, por lo tanto era importante que pusieran atención creo que una de las cosas que nos enseñan cuando somos pequeños es el respeto es cuando alguien habla, el resto por respeto, calla y escucha y pone atención para después poder Eh, hablar, preguntar o simple y sencillamente no estar de acuerdo, pero para eso debes escuchar primero entonces, eso me pareció absolutamente eh, impresentable eh, ellos que se llaman los honorables que me parece que es un título demasiado grande, les queda demasiado grande a ellos y eh, se planteó el hecho de que nuestra negativa no es a que no se firmen tratados de comercio porque, bueno, parte de cómo funciona el mundo hoy es a través de tratados de libre comercio. Pero sí que ellos, como diputados y como fiscalizadores, soliciten información a la Direcon que negocia y tramita estos tratados de libre comercio en absoluto eh, secreto, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de ellos... Y de hecho les hicimos ver que ellos son utilizados como buzón. Que le mandan tratados ya listos y ellos pueden decir sí o no. Pero no tienen injerencia en lo que se puso o no se puso en el tratado en sí. Que tampoco llaman, por ejemplo, cuando se trata de medicamentos, no llaman o no hablan con gente experta en el tema. Cuando se habla de semillas tampoco hablan con gente experta en el tema. Y así sucesivamente con eh, leyes laborales, con eh, educación, con un montón de cosas. Entonces, me quedó la sensación de una liviandad con la que toman este tipo de cosas. Eh, que no hace más que ratificar la la, la, que. la idea que yo tenía digamos sí. de ellos. Me gustaría que le contaras ese incidente que, te, que, con, que tuviste con el diputado, Ah, no, perdón, sí. No sí, sí. Sí, sí, eh, cuando empezó a hablar, cuando empezó a hablar Camila, la verdad es que eh, uno de ellos estaba quedando dormido, como te digo? Eh, el que estaba directamente al lado de George Jackson. Eh, se estaba quedando dormido, y este diputado que estaba al lado mío me dice, oye, dile a tu compañera que por favor no hable tan fuerte. Ah, no, ya lo despertó. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, pero él, él, es su trabajo, él tiene que poner atención, además se le paga, le dije yo. Y me di de vuelta. Luego de eso por supuesto no me hizo ningún otro comentario <risa> ningún otro comentario a raíz de eso pero como te digo eh, lamentablemente lo que yo vi eh, lo que yo vi no hizo más que ratificar eh, mi idea preconcebida y que no fue una idea tan errada digamos eh, sino que ratifica el hecho de que ellos se toman todo como con liviandad cuando alguien se los expone Eh, solo su trabajo es importante, solo lo que ellos hablan o dicen es importante, y yo vuelvo a recalcar el hecho de que ellos viven en una burbuja. Eh, el Congreso, no sé si la gente lo ha visitado o no, es una cosa apoteósica, es un mundo en paralelo a lo que es Chile, todo alfombrado, Hay una persona que los sirve y los atiende todo el día a cada uno de ellos, que te trae esto, lo otro, que te está ofreciendo café, agua, bebida, lo que tú quieras. Por lo tanto, ellos viven en un mundo color de rosa donde no hay necesidades, donde no hay necesidades, donde todo lo que necesitan está. Tienen un chófer esperándolos abajo. Eh, si algún policía se le ocurre pasarle un parte, como alguna vez pasó con Girardi, esos policías terminan en un pueblucho eh, cerca de, de la frontera, como pasó con esos policías que terminaron en Putre, eh, por haber intentado sacarle un parte al chofer del, del, del senador, ¿no es cierto?, eh, Ellos se consideran de una casta distinta, están en un mundo y viven en un mundo tan distinto que no tienen, creo yo, la capacidad de ponerse en los zapatos de una persona que gana entre 300 y 500 mil pesos, que es la gran mayoría de los chilenos gana eso, y que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a la pega a las 8, y que sale a las 6 de la tarde y llega a las 9 y media de la noche a su casa. Ellos son... No tienen la capacidad de ponerse los zapatos de esa persona porque ellos viven en un mundo color de rosa donde todo es maravilloso, todo es lindo, nada falta, eh, no, hay, no, hay, no hay temas de dinero porque hay dinero para todo, porque se les paga una millonada de plata que no deberían recibir, creo yo, porque son servidores y, públicos. Y, y, y más encima se dan el lujo de faltarle respeto a quienes voluntariamente y con sacrificio mm. van a, a, a exponer algo que los ignorantes y responsables no tienen ni idea de qué se trata, no han hecho su trabajo, aprueban un tratado sí o no, en, con tres hojitas que le pasa a la direcón, y no son capaces de, de decirle a sus asesores que lo lean que son de 240 páginas entonces no aprovecha la instancia de que se les va a dar información respecto Ex del SEMA, mm. y le faltan el respeto de esa manera a quienes sí. se preocupan mm. por el bienestar del pueblo ahora yo debo ser súper honesta y decir que al menos 1 2 3 cuatro cinco seis siete de ellos ...sí pusieron atención... ...porque estuvieron atentos... ...toda la sesión, el resto no... ...como te digo había 13, al menos 7 de ellos... ...sí pusieron atención... ...y de hecho nos recomendaron... el ...esto mismo, presentárselo... ...a la Comisión de Relaciones Exteriores... De, ...de Relaciones Exteriores... De, ...de la Cámara de Diputados... ...porque es desde allí donde salen los proyectos... ...y también... ...presentárselo a las mesas de trabajo... ...por lo tanto, hubo... ...al menos en esa parte de ellos... Eh, eh, la motivación de escuchar ya eh, no. pero como te digo, nos dieron 20 minutos eh, hicimos lo mejor que pudimos y vamos a seguir intentándolo, por supuesto porque nuestra guerra es esa eh, ser capaces de eh, posicionar el hecho de que Chile no puede ni debe seguir firmando tratados de libre comercio menos con las cláusulas que vienen estos nuevos Porque finalmente no se va a justificar tener una Cámara de Diputados. Porque cuando haya que cambiar una ley, o haya un proyecto social, o haya que cambiar la Constitución, por ejemplo, Chile va a tener que colocarlo a disposición seis meses antes para todos aquellos que participan de los tratados de libre comercio. Ellos tienen la facultad de decir, oye, esto me parece, esto no, qué sé yo, y dar recomendaciones. Y Chile tiene la obligación de tomar en cuenta esas obligaciones, o sea, esas recomendaciones, insertarlas en este proyecto de ley o proyecto social o cambio de la Constitución porque si no lo toma en cuenta puede ser demandada en tribunales arbitrales entonces, la pregunta es, cuando eso ocurra después de firmarse todos estos tratados ¿para qué vamos a necesitar Cámara de Diputados? Correcto Por eso nosotros decimos que vamos con nuestra nueva generación de tratados vamos a perder soberanía. Exactamente. O sea, perdemos la independencia. Mm, porque y finalmente es. eso es una colegislación. Correcto. Ahora, ¿por qué estamos viendo este tema y si estamos peleando en las comisiones y en, en el Congreso? Porque hay una avalancha de seis tratados en el, la Cámara, en el Parlamento en este momento. Eh, sí. Y... Y hay otros más que van a venir. El, el tratado con Brasil probablemente va a venir es que y ya, el TTP. Claro, el tratado con, con Brasil... El, el tratado con Brasil están negociando... O sea, están, están empezando las negociaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el drama? Una de las contestaciones que a nosotros nos han dado siempre es que eh, las negociaciones se hacen así. Se han hecho siempre así. Pero eso no significa que esté bien. Mm. Negociaciones a puertas cerradas con una entidad que es la Direcon, que tiene que ver con eh, el eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, que no le rinde cuentas a nadie, que está por sobre los gobiernos, porque esta se mantiene más allá del gobierno de turno que tiene un financiamiento brutalmente alto, porque tiene un financiamiento brutalmente alto, por todos los viajes, por todas estas cosas que ellos tienen que solventar, ¿no es cierto?, Pero que finalmente ellos son solo negociadores. Están negociando con cosas tan delicadas como eh, la salud, la educación, eh, la legislación laboral. Dentro de los tratados vienen cuatro o cinco, lo hemos explicado aquí otras veces, el tema de los derechos laborales. Vienen tres o cuatro, cuatro o cinco derechos laborales puestos en el tratado, que son los que van a regir. Entre ellos está el trabajo no forzado, que es... Básicamente la esclavitud, que se abolió hace muchos años. Pero, sin embargo, no están en esa lista eh, derecho a vacaciones, pre y postnatal, eh, derecho a contrato, derecho a negociación colectiva y un montón de otras cosas que hemos ganado con el tiempo y que quedan fuera. Y que si Chile quisiera volver a incluirlos, tendría que ir y colocarlo eh, seis meses para que los demás eh, países para, dijeran sí o no para someterlo a consideración de los otros países Exacto. entonces finalmente eso es una colegislación y ojo, hay una obligación de preguntarle a los otros países, pero no existe una obligación de preguntarle a la Cámara de Diputados entonces para qué serviría la Cámara de Diputados después de firmar estos tratados mm. ese es el tema eso se lo planteamos a los diputados en eso, la en la Concepción y acusaron recibo porque también les dijimos que eh, la Cámara de Diputados está siendo usada como buzón. Les mandan algo, ya listo, ellos pueden decir sí o no y nada más. Y agacharon la cabeza, porque efectivamente se dan cuenta de que no los están tomando en cuenta, de que ellos no están cumpliendo con una de sus funciones más importantes, que es la de fiscalizar lo que la lo que hace exactamente, lo que hace el gobierno y lo que hace la Direcon porque la Direcon no le rinde cuentas a nadie lo hace de manera independiente entonces este tipo de organizaciones como la Direcon, debiera de estar bajo la tutela de ¿quién? la Cámara de Diputados y el Senado Y a, él, a ellos debiera de rendirle cuentas. Estamos haciendo esto, hemos gastado esto, eh, hicimos esto, estamos negociando esto. Y llamar a gente que sea especialista en lo que ellos están negociando. Se lo planteamos eso. Y como te digo, eh, aquellos que pusieron atención nos dijeron que era muy bueno que nosotros presentáramos esto mismo a eh, la Comisión de Relaciones Exteriores y a las otras comisiones, y también en el Senado, que es lo que pensamos y tenemos eh, presupuestado a hacer. Digamos. Así que fue, como te digo, una desilusión por una parte, eh, pero también eh, por otra creo que acusaron recibo de algunas cosas que son importantes. En ese sentido creo que eh, pisaron el primer peldaño y vamos a empezar a, a, sí. a seguir la... La escalera ¿no? sí yo espero que sí ya. yo de verdad espero que sí pero pero bueno es importante que la gente supiera eso bueno vamos a una pausa sí. y volvemos enseguida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 Divertir tu familia Mientras el mundo Se cae a pedazos oh, Me gusta Estar al lado del camino Me gusta Sentirte a mi lado oh, Me gusta estar Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta eh, para empezar a hablar un poco el tema este que vamos a desarrollar, que se llama ¿Quién manda en el mundo? ¿Quién manda el mundo digamos? Ahora, nosotros hicimos hace unas semanas atrás, varias semanas atrás, un programa del control mental y deslizamos varias cosas eh, Bueno, ahora vamos a, a hablar un poco más de eso La gente... A la gente le cuesta creer que los presidentes no tienen poder. Le cuesta. Y le vamos a dar un montón de evidencias de eso. Los presidentes ya no tienen ningún poder. Desde que se habló de globalización, que se habló de nuevo orden mundial, ya no existe el control del poder en manos de los presidentes. Por ejemplo, la gente... Sí, es muy proclive a de decir bueno ustedes son eh, proclive son conspiranoicos porque estamos teniendo que estamos diciendo cosas que, que parece que son muy difíciles de, de probar etcétera etcétera edgar Hoover fue director del fbi por casi 50 años 49 El años pasado creador. creador y director del, del fbi se le acusa de haber conspirado para matar a Kennedy y para matar a Luther King. Pero más allá de eso, fue un hombre que conocía el teje y maneje de todo el andamiaje militar, eh, policial, político y de todo tipo en Estados Unidos. Y él, antes de morir, antes de morir, es común que las personas dan eh, de acuerdo con, van a estar de acuerdo conmigo, es común que las personas de alguna manera quieran resarcirse de las cosas de los errores que han cometido muchas veces los padres si, si han estado peleados con los hijos se, se reconcilian en fin, algo pasa en los seres humanos que, que, que quieren de alguna manera eh, irse como en paz eh, de este mundo entonces, él dijo unas cosas absolutamente impresionantes él dijo, el mundo está envuelto en una en un andamiaje en una conspiración tan increíble que nunca podrían la gente imaginarse todas las cosas que se están haciendo y cómo está el, el entretejido del poder. Algo así fue lo que dijo. Eso lo pueden buscar en internet. Entonces, él sabía bastante del tema. No, no era una persona eh, que no sabía del tema. Aquí vamos a hablar algunas frases de, de sendos personajes que son a toda prueba que les van a dar una pauta de lo que estamos diciendo. Por ejemplo. Aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego. Winston Churchill Una sociedad como esta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica Esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como lograr el control y la sumisión de la sociedad. Extraído del libro de Between Two Ages eh de Svinjev Bresinski. Él fue fundador y creador de la intelectual de la Comisión Trilateral y para los que se tengan algún una buena memoria Él fue secretario de Estado de Jimmy Carter, el ex presidente norteamericano. No sé si se acuerdan. Y es un hombre muy importante en el tema de la elite eh, de poder. Ahora, él dice aquí, esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, o sea, el control mental, así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. Y también habla de la superioridad científica, porque porque ellos son dueños, por ejemplo, controlan las principales universidades del mundo, las más prestigiadas desde el punto de vista académico, Harvard, Yale, eh, Berkeley, el eh, MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otros. Y ahí controlan a todos los científicos. Y los principales científicos más destacados del mundo están... En manos de ellos, ellos los controlan, ellos los manejan. Entonces ellos tienen la información de primera mano de la ciencia y el resto de nosotros no tiene acceso a, a la información científica de primera mano. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la crisis adecuada y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller Solo denme el control Sobre la moneda circulante De las naciones Sin importar Quien escriba las leyes El varón M. A. Rothschild Siglo 18 Ese era Meyer Amschel ¿eh? mm. Rothschild <coughs> la estructura que debe desaparecer es la nación, Edmond de Rothschild. Declaraciones en la revista Enterprise. El único interrogante de nuestro tiempo es si el gobierno mundial será alcanzado o no. Si no, si será alcanzado pacíficamente o con violencia. Se quiera o no un gobierno mundial la única cuestión es saber si será por concesión o por imposición James, James Paul Warburg, patrón del grupo financiero SG Warburg eh, que está por debajo de la familia Rothschild y hace caso de lo que ellos le dicen estamos agradecidos con el Washington Post el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Pero ahora, el mundo es más sofisticado y está más preparado para aceptar un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundial es mucho más preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados. David Rockefeller, en 1991, durante una reunión en la Comisión Trilateral. Ahora... Eh, voy a una cita un poco más actual cuando uno llega a ser presidente de un país, hay otra persona que toma las decisiones, y uno advierte que puede ser un ministro virtual, eso lo dijo Bill Clinton, cuando Ajá. llegó a ser presidente ya sí. ahora, hablando de cosas actuales, yo quiero eh, traer, aprovechando eh, hacer un comentario porque hoy día tuvimos una reunión en el Congreso aquí en Santiago, ¿sí? sí, sí. Con, con el jefe de la bancada del Partido Comunista, así como vamos a Nada. reunirnos con todos los con, con todos los, los jefes de gabinete, perdón, de, de lo porque estamos atacando por todos lados. Sí. Bueno, más allá de eso, digamos, eh, nos di, eh, salió a colación el tema de la Direcon. La Direcon es la Dirección de Relaciones de la Cancillería. Sí, correcto. Para que usted sepa, auditor la, la persona que está a cargo de la direcón se llama Paulina Nasal en este gobierno sí. y en estaba en el anterior o sea, ¿qué es lo que significa eso? que no depende ni siquiera del presidente de la república Felipe López Andía que es la persona que la negociador negocia. sí, del sí. también estaba en el gobierno anterior y en sí. este ¿qué significa eso? cuando llega un presidente, cambia todos sus ministros sus secretarios, y estos señores no, están ahí la Direcon tiene más poder que, lo, que que un ministerio así también como la Direcon hay una una institución que es la DIPRES sí. que es del Ministerio de Educación que eh, nos dijo este señor que claro, justamente eh, se había aprobado todo el tema de las reformas educacionales estaba de acuerdo el Ministro de Educación estaba de acuerdo el Ministro de Hacienda y llegó la DIPRES dijo no hay plata y se acabó claro eso es, es que él contó cuando ellos habían sido estudiantes en la universidad y habían hecho una negociación digamos con el eh, Ministro de Educación y que también habían sí. llegado a acuerdo con el Ministerio de Hacienda que es el que pone las platas sin embargo llegó esta persona y dijo no, no hay plata se acabó ya y quedó bueno, todo en nada esto que estamos diciéndole es una evidencia tremenda de que hay un suprapoder que pone a estos personajes ahí, en un ministerio y que no tienen que rendirle cuentas ni siquiera al presidente de la república mm. rinden cuentas a alguien que está más arriba del presidente de la república y que está por supuesto no, no, no, no en este país o sea, un poder superior eso no es un invento lo estamos viendo, lo estamos palpando tenemos evidencia, es así lo estamos tocando a cada rato entonces eh, eso... Eh, ...viene a avalar lo que le estamos diciendo. Sí, correcto. La era L, la era tecnotrónica va diseñando paulatinamente... ...una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres... ...de valores tradicionales que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. Es fragmento de la obra La era tecnotrónica de Wisniew Brzezinski. Se dan cuenta de lo que están diciendo ahí? O sea, bueno. se están se están patrocinando una sociedad será dominada por una élite de personas libres y que van a manejar el comportamiento del pueblo, lo van a controlar, lo van a vigilar con todo detalle. Entonces, con una vigilancia permanente. Ahí están las redes sociales, Facebook, el computador, ¿ustedes sabían, querido amigo, que el Microsoft, eh, perdón, el, el Office, el, el 2010? Sí. No, no, no, miento, el, perdón, el Windows 10, el Windows 10, ¿a usted significa que lo están espiando en este momento, aunque usted apague el computador? Y de hecho los televisores de nueva generación, los L, ¿cómo se llama? Los LCD. LED los leds y todos estos aparatos que son electrónicos si usted los apaga y no los desenchufa siguen funcionando y los pueden espiar también por ellos está comprobado claro, eso está comprobado bueno, todo eso eh, el hecho de que pongan cámaras en todas partes ya con el tema de la delincuencia No hay presupuesto para, para poner tantas cámaras, sin embargo lo hacen. ¿Quién pone? El, ¿Quién financia eso? ¿Quién se ha preguntado eso? Si eso es carísimo. Es carísimo, están poniendo cámaras en todas partes. Aquí hay otra frase que me sí. parece importante. Sí. Dice, "Los humanos son capaces únicamente de decir pequeñas mentiras y no conciben las grandes mentiras." Por lo tanto, si quieres realmente ocultarle algo a la población engáñanos con una mentira tan grande que aunque la descubran no la van a creer. Hickler. No. Ahora, de eso tenemos una prueba clara el 11 de septiembre. Las Torres Gemelas mm. eso fue un ataque de falsa bandera, hecho por el Bien. mismo gobierno de Estados Unidos está comprobadísimo Mucha ya. científicamente demostrado científicamente y eso fue la excusa que tuvo Estados Unidos para invadir Irak Libia, Afganistán y un montón de países más con la excusa de autodefenderse en contra del terrorismo correcto, ahora hay unas frases también que se han dicho que son muy importantes, por ejemplo la gente está tan manipulada mentalmente que no lo sabe y peor aún es que no sabe que no lo sabe ah, eso es más grave todavía, sí. porque ni siquiera se lo imagina porque porque lamentablemente la gente todavía tiene eh, en su cabeza la idea de que, sí. por ejemplo en este caso los gobiernos eh, trabajan para cuidarlo a la gente para cuidar a la gente, para cuidar al ciudadano común Y eso no es una realidad, porque resulta que los gobiernos son personas que son puestas ahí por el poder económico mundial, que depende de estas 13 familias, ¿no es cierto? Y estos gobiernos cumplen una función correcto para este poder. Entonces, también ellos trabajan para y tienen que rendir cuentas. Si no, por ejemplo, una... Una usted mire, señora, señor, busque en internet si tiene la posibilidad de eh, esta ley de aborto por tres causales, que no solamente está aquí en Chile. Eh, la puede ver en Latinoamérica toda, en la, misma, la puede ver. La puede ver en eh, España y en un montón de países en Europa. Y si usted mira esta ley, es exactamente la misma en todas partes. La misma. Yo puedo entender que haya similitudes, que haya un punto que sea igual, pero la misma exactamente. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, porque esto es una directriz que viene desde más arriba. Ah, viene desde este poder que quiere que, que haya menos población, que la gente común y corriente no se reproduzca. Por eso, por ejemplo, la vacuna del papiloma humano, que hoy se sabe que es nociva, que produce un montón de secuelas y una de las cosas es dejar estériles a las mujeres. Entonces, hay un montón de formas por las cuales el poder económico mundial, que está en manos de 13 familias, la más importante de ellas, la familia Rothschild, ...han hecho y han venido haciendo a través del tiempo... ...para controlar la población y para controlar a todos los países... ...de hecho la familia Rothschild es dueña de todos los bancos centrales... ...de casi todos los países, el de Chile también le pertenece a la familia Rothschild... ...y en países como Irak, por ejemplo, antes de la invasión no había banco Rothschild... ...hoy lo hay, en Afganistán igual... En Libia también. No había banco Rothschild. Hoy existe un banco Rothschild. Y en Siria, y en Irán, y en Rusia, tampoco lo hay. Por eso la intención de llegar ahí. Porque tal como ellos dijeron, deme el poder del dinero y no me va a importar quién haga las leyes. Porque yo manejo el dinero y si manejo el dinero, manejo todo. Absolutamente todo. Sí. Bueno, eh ya que tocaste el tema de la familia Rothschild es muy importante que nuestros auditores sepan que la cúspide del poder está en manos de estas 13 familias ¿cierto? de la, dentro de las cuales la más importante es la familia Rothschild porque ellos tienen un patrimonio consolidado equivalente a 40 pib de Estados Unidos o sea se puede imaginar esa cantidad de dinero, no puedo yo no soy capaz 40 PIB de Estados Unidos o sea ese es el patrimonio de la familia entonces son multipliquen 19 billones por 40 llegamos a 780 billones de dólares billones, o sea, millón de millones no, no nunca salen en, en ninguna parte ellos porque ellos no salen en las revistas de no, no les no. interesa no no les interesa darse a conocer. Ellos, como decía Cecilia, son dueños de los bancos central, entre ellos la Reserva Federal. Jamás hacen balances y auditoría, eh. etcétera, etcétera, porque ellos hacen lo que quieren. Y de Ahora estaba diciendo que la CPI después la ocupan ellos. Después viene el Banco Central de bancos centrales, que es de propiedad de la familia Roche después sí. viene el Fondo Monetario y el Banco Mundial mm. después vienen las megacorporaciones mm. después vienen los bancos de, la, de las una serie de bancos que, no, que son los megabancos y después vienen los gobiernos Prim, perdón, antes están las, los, las comisiones de esta trilateral, el mm. Club de Roma el Grupo Bilderberg Y, y después los gobiernos ¿Mm? y más abajo los gobiernos estamos nosotros en el piso eh, sí, bueno <ríe> ese es más o menos la pirámide de poder para que ustedes se hagan cuenta, queridos auditores sí, yo quería hacerte un comentario con respecto a, al tema del dinero que, que lo hablábamos recién y que una de las frases la primera vez dicha por Meyer Amchel Rothschild ehm que dice, denme el poder del dinero y no me importará quién haga las leyes. Ellos empezaron a hacerse cargo y tuvieron concesiones en los primeros bancos centrales de Estados Unidos. Y después les fue quitada. Eh, para ellos fue un drama y hicieron todo lo posible por volver a recuperarlo. Tal como tú decías, la Reserva Federal es un banco independiente. Toda la gente piensa que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, pero es un banco privado, pertenece a la familia Rothschild. Jamás se le ha hecho una auditoría, nunca. Nadie trabaja ahí que no pertenezca a la familia Rothschild. Nadie. Absolutamente nadie. Y por otro lado, eh, fue creado en 1913. Nuevamente, porque antes lo habían tenido con otros nombres. Ahora, cuando presidentes en Estados Unidos se opusieron a que ellos manejaran el dinero y crearon eh, dinero independiente para que la gente pudiera comprar y pagar sus deudas en ese dinero que le pertenecía al gobierno. al gobierno en ese momento los presidentes fueron asesinados en eh, Abraham Lincoln, por ejemplo un caso y Johnson eh, Jackson, Jones, Jackson. Lo intentaron asesinar dos veces Y la segunda vez Atraparon al eh, a quien lo mandaron a matar Y él dijo Que los grandes poderes económicos En Europa En este caso Inglaterra Que también estaba a cargo de la familia Rothschild El banco eh, Uno de los hermanos Rothschild eh, Lo habían mandado a matar precisamente Porque él también Había hecho dinero Independiente del de banco Que tenía la familia Rothschild Y el último fue Kennedy, que él habló, además, su último discurso, y ese está en internet, señora, señor, lo puede buscar, cuando YouTube, él sí. habla de estar en contra de las sociedades secretas. Sí. Él habla en contra de estas sociedades secretas y que dice que no puede y no debe existir sociedades secretas y que él no lo va a permitir. Y lo otro que hace es crear una moneda independiente a la que tenía la Reserva Federal, saca a la Reserva Federal la jugada en el fondo emite un dinero con el cual la gente puede pagar sus deudas, comprar, independiente, eh, y lo hace por medio de la resolución 111. Una vez asesinado, la primera cosa que hace Lyndon Johnson en el viaje porque no estaba en Washington en el avión presidencial desde donde estaba hasta Washington es eliminar la Derogaron. derogar la eh, resolución 111 que creaba el dinero para el gobierno de los Estados Unidos y vuelve otra vez a la Reserva Federal así es el poder que tienen ellos o sea, el ¿Johnson conspiró con ellos para el asesinato de quién? Eh, no, no, no fue tan así. A Johnson lo tenían... Eh, a ver, ellos... La familia Rothschild fue la creadora de los Illuminati. ¿Ya? Y ellos son capaces de eh, llegar a tener en el poder a... Por ejemplo, en el John Johnson... Perdona, Cecilia, aquí un paréntesis muy grave para que nuestros auditores eh, porque más de alguno puede preguntar investigar y va a decir los Illuminati fueron creados por Adam Weishaupt. Weishaupt. Sí. Pero él fue un un, un enviado de un Mandado, sí. Meyer Ansel Rocher en 1770 crea el proyecto de los Illuminati... ...y se lo encarga a Adam Weishaupt para él no aparecer... ...y en 1771, el primero de mayo, son creados los Illuminati... ...ahora, ¿por qué te digo que no conspiró con ellos? ...sino que a él le colocaron una mujer, él tuvo un amante... ...y esta mujer lo empezó a extorsionar... ...lo extorsionó con dinero... Y él recorrió a la familia Roche para poder pagar este dinero porque él no era millonario. Y esta familia le dijo ya, yo te saco del problema, yo te paso la plata. Pero cuando tú seas presidente, haces esto, esto, esto y esto. Así lo hacen. Entonces, no es que él conspire. Le ayudan, pero tú me ayudas de vuelta. Entonces de alguna manera poseen a la persona le saben un secreto grande y lo manipula bueno, <ríe> es, es muy interesante es interesa ese tema eh, queridos auditores nosotros le, le quiero comentar un, una incidencia nosotros en, en, en otra radio hace unos años atrás hicimos eh, nueve programas creo 10 eh, sí, o 10 programas, programas de, de la de la historia de la familia Rochil de la casa Rochil en realidad uh -huh. eh, y fue tan tan eh, no sé qué pasó con eso pero que recibimos varias veces amenazas desde un extranjero <risa> eh, cuando hacíamos ese programa imagínense por qué puede ser bueno, para aquel que quiera eh, tener esa información que la tenemos, son alrededor de 76 páginas es de una investigación que hizo un periodista uruguayo no nosotros, por supuesto, en base a un libro que se llama The History of House of Rothschild, un libro solamente en inglés, es muy difícil encontrarlo, y a este periodista, cuando llevaba ocho videos, porque le faltaban dos para llegar a la época actual, estamos hablando del 2012 más o menos, eh, lo asesinaron. Y su familia está buscando, o, o, o estuvo buscando, digamos, los otros dos capítulos, eh, porque él los tenía grabados. Y claramente no los pudieron encontrar porque no aparecieron, digamos, en... Aquellos de ustedes que quieran esta información, nos escriben al correo. Sí, al correo de la, de la radio, verdad verdadunaalternativa.com Y nosotros se los vamos a enviar de vuelta toda esta historia, que son setenta y tantas páginas de la historia completa de la familia roche cómo nació, de dónde vienen, cómo crearon los Illuminati y cómo participaron en las guerras en la Revolución Francesa, en la Primera en la Segunda Guerra Mundial y cómo planificaron la Tercera Guerra Mundial que cuando usted lo lea y mire lo que está pasando en Medio Oriente no va a poder creer que eso se fue escrito en, hace 1800. hace ciento y tantos años atrás ¿Mm? pero eso está eso existe bueno ¿Qué otra cosa tenías por ahí? No, mira, eh, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo creo que no nos queda, nos queda muy poco para tratar <risa> este tema, porque es demasiado poco el tiempo. Bueno, vamos a seguir eh, en otra oportunidad, en realidad. Uy, se nos fue. Sí. <risa> se, se nos fue. Eh, es muy interesante, la verdad. Es, es que es muy interesante porque no la imaginación no alcanza a, no. a imaginar tanta maldad. Cuando uno conoce el detalle, mm. eh, termina con la boca abierta realmente porque sí. es un, esto es un, un una orden desde la cabeza de la familia que partió en 1770 eh, 70 eh, que, que partió con una instrucción y que había que, que, que apoderarse del mundo digamos. Mm. y lo ha ido sistemáticamente y lo ha seguido la familia eh, sistemáticamente sí. y ellos son muy cerrados eh, sí. es una cosa de eh, un comportamiento pero que es absolutamente increíble. Sí, los niños a los 12 años ingresan en el negocio de la familia y los empiezan a adiestrar para que trabajen en el negocio de la familia. Sí. Y a las hijas mujeres las casan con eh, diplomáticos o con gente de la realeza para también introducir eh, influencias influencia económicas a la familia. Sí. Eh, es muy... Es interesante la verdad eh, pero pero bueno, uno de repente le cuesta creer esas cosas, pero son reales. Hay cosas increíbles realmente que son eh, apasionantes porque porque uno no termina de sorprenderse nunca no. Lee, ¿eh? no, no, la verdad es que entonces la uno, imaginación no pero alcanza. Pero eso sirve para entender cómo cómo se maneja el poder. Entonces eh, los presidentes Son los payasos del circo, que nosotros creemos que votamos, creemos que los elegimos, creemos que van a hacer el bien del país, y ellos siguen una agenda todos. Todos los, los presidentes de todos los países son como los alumnos de un colegio, que les pasan la, la, un, una minuta y tienen que hacer todos y cumplir la misma minuta. no y, y ojo, es aún más grave, porque la gente puede pensar, ¡ay no, este gobierno mundial no existe! No existe hoy las Naciones Unidas, la FAO, la CEPAL, mm. la todos esos a nosotros nos llegan directrices, por ejemplo, para la educación desde ahí, desde la UNESCO, mm. la FAO que tiene que ver con la con todo lo que es eh, agrícola. Todo nos llega de ahí, mm. la OMS, mm. la OMC. Mm todo llegan directrices desde las Naciones claro. Unidas y las Naciones Unidas están bajo la tutela claro. de la familia Rothschild. Claro. Por lo tanto, existe este nuevo orden mundial, solo que no está abierto. Mm. Está bajo cuerda, y nosotros creemos que vivimos en democracia, pero nos dicen qué es lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar, qué hay que darle a la gente, qué no darle a la gente. ¿Cuál información entregarle? ¿Cuál no entregarle? Entonces, no. nos están manejando ya, solo no. que no nos damos cuenta. Para que ustedes vean tengan un avilumbre de cómo manejan estas cosas. Por ejemplo, Greenpeace es una organización que todos la conocemos, ¿cierto? Se creó con las mejores intenciones, pero después eh, en, ingresó el, el, la Fundación Rockefeller ahí a financiarlo. Sí. Entonces los deja que protesten contra cosas, pero por ejemplo no contra las cosas fundamentales que tendrían que estar protestando contra la, la energía nuclear, Correcto. contra los reactores nucleares, contra los residuos nucleares que tiran al mar, cosas así, sino que los hacen perseguir una ballenita, qué sé yo, que hagan ese tipo de cosas que no influye no, no influye en el poder mundial. Entonces, la OMS, que depende de ellos también, no entrega las cifras de cáncer, pero pregúntele a cualquier médico, todos los médicos están alarmados por la cantidad de, de aumento de cáncer. Y eso es parte del plan, promover el cáncer con los alimentos y con una serie de cosas que ya le vamos a hablar más adelante. ¿Ah? Sí, correcto. Lamentablemente eso es así. Ahora, ahora, otra cosa que puede servirles de pauta. ¿Ustedes se acuerdan, queridos auditores, de que el expresidente norteamericano Barack Obama recibió el premio Nobel de la Paz? ¿por qué recibió el premio Nobel de la Paz cuando fue un presidente asesino que, que en vez de, de ir a la guerra en vez de, de, de cumplir sus promesas de, de traer los soldados de Afganistán de disminuir los, los soldados en Siria, etcétera hizo absolutamente lo contrario le dieron el premio de la paz por sus promesas, porque eran tan distinto a lo que venía haciendo el presidente anterior y los anteriores que, que Le dieron el presidente el premio Nobel de la Paz Pero cuando se sentó en el sillón Se dio cuenta que él no podía mandar no Ahí vimos una frase de Clinton ¿no? Se convirtió en un ministro ¿no? mm. Porque se dio cuenta que él no era el que daba las órdenes No, ellos siguen órdenes De aquellos que tienen Estamos el poder hablando. Y los que tienen el poder finalmente Son los que tienen el poder económico y el, Claro, y en los noticieros Ustedes cuando le hablan del presidente de Estados Unidos Le dicen el, el hombre más poderoso del mundo Nos sí. no reímos nosotros eso eso eso no es así realmente los hombres más poderosos del mundo viven en la oscuridad completa nadie sabe nada de ellos porque no les permiten saber nada de ellos tienen suficientemente poder como para controlar que no se hable de ellos Correcto. controlan todos así los medios de, de, de, de comunicación de masa entonces ellos ellos imponen todas las modas imponen que sí. se habla que se dice que que se piensa vemos bueno, rey que te contrapasado ya. perdón bueno <risa> ya sabes cualquier información que quieran esccribanos al correo de la radio verdad una gmail.com y nosotros eh, felices le mandaban la información para todo aquel que quiera saber un poquito más de estos temas que son muy interesantes si sí, el hombre llegó a la luna Ese es un tema, podemos hacer un programa respecto de eso eh, podemos, tenemos, podemos tener invitado a Pierre Giorgio Un, un, hombre, un investigador <risas> especial para el tema Pero mira, el hombre llegó a la Luna Pero no todas las fotos que han mandado de la Luna Son, son de la Luna ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas fotos que se, que se procesaron En que salían cosas que no eran convenientes que salieran Entonces como el presupuesto de la NASA es tan grande ellos tienen que justificarse porque tienen que justificarse entonces tienen que dar la información a la gente y para eso tomaron fotos en, en Groenlandia para completar el número de fotos que es requerido, pero el hombre si sí llegó a la luna, lo que pasa que en la luna encontró cosas que el hombre en este momento a lo mejor no, no le han dado o sea el hombre encontró bases extraterrestres. extraterrestres encontró seres extraterrestres sí. en, la, en, en la luna hay una población extraterrestre de 150 millones de personas de seres extraterrestres mm. Ellos, el, la las misiones Apolo que nos dijeron la, el Apolo 11 que era para sacar eh, polvitos y rocas que sacaran muestras y después mandaron el Apolo 12, el 13, el 14 el 15, el 16, el 17 y el 17 ¿Para qué? ¿Para sacar polvito y rocas? ¿Usted se cree ese cuento? ¿Gastar esa cantidad de plata para eso? No, ¿sabe para lo que era? Para bombardear sí. las bases. Llevaban un armamento nuclear, por eso que el, el Apolo 13 no volvió. Y lo, y lo trajeron los seres extraterrestres sanos y salvos para acá, porque si no no habían llegado. Entonces, nosotros tenemos mucha información de ese tema, pero muchísimo. Y de hecho, no se les ha permitido nuevamente volver a salir de sí. la atmósfera terrestre porque la intención de ellos es llevar armas nucleares y bombardear claro. y no se le va a permitir esa locura fuera de la claro. Tierra. El hombre tiene libre albedrío para hacer de dentro de la Tierra hacer cen mal, matarse, hacer lo que quiera, pero no fuera. Pero fuera no le está permitido porque hay una confederación intergaláctica que se preocupa de resguardar a, todo, la a toda la armonía del universo. Sí. Y todos los seres que tienen una tecnología muy superior a la nuestra y que si quisieran destruir o no nos habrían destruido, son todos positivos. Los únicos seres negativos que hay por este lado de la galaxia somos los terrestres. Los somos nefastos. Somos un virus. Eso es lo que somos muchas gracias, nos hemos pasado muchísimo en el tiempo, le damos las gracias a Juan Carlos y las gracias a ustedes por escucharnos ah, hasta la próxima semana con un eh, entretenido eh, eh, un muy importante invitado que nos va a hablar de un libro acerca de la inmigración Sí ya bueno vamos a retomar este tema más adelante sí. no se preocupen que tenemos muchos temas para adelante <risa> <risa> chao, gracias